¿La chapa del Frente para la Victoria la lleva usted, i n t e n d e n t e Mira, Quisiera ser respetuoso con, con quienes vamos a participar y acompañar de, al, al mismo proyecto a nivel provincial y, y nacional. Ayer la, la Junta Electoral del, del Frente para la Victoria tomó una decisión que era, que era esperada en el sentido de que todos los candidatos a, a intendentes que, que estamos religiendo, re、si、aquellos que ya somos intendentes, seamos los representantes de alguna manera oficiales del Frente para la Victoria.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 Y hacer una buena elección que nos deje no solamente ganadores, sino consolidados en el, en el ejercicio de la responsabilidad del gobierno que, que hoy tenemos cada uno de nosotros. s i n t e n d e n t e si se hubiese dado a la inversa esta situación, ¿le hubiese preocupado el tema? No, mira, la verdad, Luis, que en realidad nosotros lo que este, pretendemos es, es participar, acompañar.、Eh, somos una expresión del Frente de la Victoria con, con una,、eh, seguramente, características que. Que tenemos la capacidad de representar al peronismo, de representar al, al Frente para la Victoria en la, en la diversidad de expresiones que, que tiene, lo hemos demostrado durante todos estos años. Nosotros、eh, fuimos invitados a participar de este proyecto político por Néstor k i r c h n e r y acá nos quedamos. Y creo que sin duda además también tenemos una capacidad de, de representar a nuestros vecinos que excede claramente a, al peronismo, pero sin dejar de respetar y entender que el peronismo es la columna vertebral de este, de este proyecto. Y, y como tal lo, lo hacemos, lo reconocemos y, y este, aspiramos a, a representarlo en una、eh, importante mayoría a nivel, a nivel local. n o s t o creo que estamos en condiciones de presentarnos en estas elecciones con un programa de gobierno seguramente renovado que poco a poco irán conociendo, pero además con cuatro años de gestión donde se va a, a, a producir una situación bastante particular en, esta, en, en este octubre donde voy a h a c e r curiosamente el candidato más joven pero a su vez el único con experiencia de gobierno que se presenta en, la, en esta elección.、Eh, confluir estas dos cosas nos, nos suma la, tal vez esa, esa cosa este, o combinación、eh, importante entre, entre la experiencia, la juventud, la capacidad de renovar la ciudad que, y de cambiar la ciudad que estamos viviendo y en sintonía con un proceso político que le ha garantizado gobernabilidad argentina y que es muy necesario frente a lo que pasa con, con la oposición en este momento. i n t e n d e n t e el tener el sello del Frente para la Victoria, ¿lo, lo ve como un reconocimiento, quizá,、eh, a diferencia de, del desaire que por ahí hubo、eh, hacia Olavarría con respecto al armado de la, de la lista seccional de diputados? No, mira, yo no, primero no siento que haya habido ningún desaire respecto de la ciudad. Muy por el contrario, Olavarría tiene un candidato a, a legislador,、eh, una, per una persona joven que es un militante de, de la agrupación La Cámpora. Creo que ha habido una decisión y, y que la comparto en el sentido que es un, una, una decisión política、eh, en dos sentidos. El primero, de darle una oportunidad a un sector juvenil del kinerismo、eh, que viene trabajando hace, hace un tiempo, consolidando、eh, su pertenencia a un espacio político, pero también、eh, representando esto que el gobierno o, o la presidenta ha ido dando en llamar Eh, la profundización del modelo, algo que ya se venía dando desde la época de Néstor k i r c h n e r y que después de la muerte de Néstor k i r c h n e r la presidenta enarboló con mucha más fortaleza. Y segundo, en nuestra sección ha había una decisión、eh, del gobernador y que la comprendo perfectamente, cómo llevar a uno de sus hombres, a uno de sus ministros,、eh, nuevamente como, como candidato a diputado provincial en nuestra sección. Y en este sentido、eh, puede haber gente molesta, puede haber gente enojada, gente que tenía aspiraciones, pero creo que todos formamos parte de un mismo proyecto político. y en el marco de ese proyecto político nos sumamos y vamos a, a contribuir de la mejor manera posible para tener un, un gran triunfo que además nos deje、eh, como municipio, como, como sección,、eh, bien parado dentro del contexto provincial. Me parece que en esto no,、eh, no, no, no, hay, no hay resquemores ni hay dudas sobre cuáles van a ser nuestras conductas y, y la de todos、eh, los hombres y mujeres que conformamos el Frente para la Victoria de cara a... Octubre. n ¿no? a más, Intendente, y le agradecemos la, la, la posibilidad de, de, de darnos esta nota.、Eh, ¿Se conoce ya cuándo va a ser el, la presentación oficial de sus candidatos? Porque, bueno, Alicia Tabarés también、eh, salía en una nota con nosotros hace unos días y se mostraba muy, muy eufórica en realidad por la presentación de la lista y por la lista que habían logrado conformar a nivel local de concejales y consejeros escolares. ¿Hay alguna fecha ya de cuando se esté conociendo la plataforma y los candidatos? Mira, no hemos vuelto a hablar con, con Alicia, Alicia e s t á b a en La Plata, tenía en sesión、eh, en el día de ayer y, y no he vuelto a hablar sobre, sobre establecer una fecha. Una de las cosas que quiero rescatar es que hemos consolidado y nuevamente hemos logrado una concertación con distintos sectores de la, de la política del, del peronismo y de, la, y de la comunidad. En nuestra lista primero llevamos gente con, con mucha experiencia en la gestión del gobierno a pesar de su juventud. Segundo,、eh, está representada la juventud de una manera Con una presencia muy importante,、eh, también está representada en, en nuestra lista el, el sindicalismo y hay una de las agrupaciones kirchneristas nuevas,、eh, como es Colina, que responde a, a la impronta de Alicia Kirchner,、eh, también tiene un lugar en nuestra lista de concejales. Con lo cual hemos logrado、eh, y hemos pretendido representar en, esa lista de, en esta lista de concejales que vamos a, a ofrecer y a proponer de cara a las elecciones de octubre, aunar una serie de, de elementos importantes a la hora de conformar. Un espacio político que es la sumar la experiencia, la capacidad de gobierno, renovar、eh, todo un espacio político a partir de la incorporación de jóvenes con, con militancia política y tal vez con menos experiencia de gobierno, y a su vez también buscar la representación de sectores importantes en la vida del peronismo y del k i r c h n e r i s m o en particular, como son los sectores sindicales y, y, un, y un sector de, de una militancia particular como es Colina. Así que me parece que llevamos una, una buena propuesta para, para la comunidad, creo que además tenemos una, una experiencia de gobierno que nadie va a poder mostrar y, y estamos orgullosos de lo que se ha ido haciendo en o l a v a r r i estos años porque entendemos que la gente、eh, ha acompañado nuestra gestión de gobierno, ha reconocido que hemos tenido la capacidad de ir cambiando la ciudad y recuperar un orgullo de, de ser o l a v a r r i e n s e que era necesario y que la gente lo ha ido ganando, sobre todo cuando alguien de afuera ve, viene y, y ve l o lo bien que está nuestra ciudad en términos comparativos con, con otras ciudades. Nosotros tenemos、eh, cuestiones que hay que seguir trabajando y, y en esto me he tomado tal vez cinco minutos para hablar con ustedes de política, pero en lo nuestro la gestiono y arrancamos a las ocho de la mañana acá con la gente de la sociedad rural,、eh, conversando sobre la mejor estrategia respecto de, de trabajar y abordar la problemática de la vigiato, un tema que nos preocupa sobremanera por el daño que está haciendo a nuestros productores, por el temor de nuestros productores. Por la, la situación que se está viviendo en el campo, por lo que uno siente con, con una profunda frustración de no encontrar respuestas en el sistema judicial, de, de no encontrar condenados de una buena vez por todas en un delito que、eh, hoy por hoy está dañando fuertemente a nuestra producción. Así que、eh, lo nuestro es el trabajo, la gestión y bueno, y hoy t o m a m o s tal vez cinco minutos para explicar nuestra presencia política, pero el compromiso con la gente es, es trabajar. En el, en el día a día, por los temas que le preocupan, más allá de estas especulaciones que a veces la, la política tiene o el, o el cierre de la lista tiene. ¿no? Intendente, la última,、eh, ¿habrá alguna comunicación con Adriana Capuano o no? Mira, con Adriana tengo un profundo respeto. Me、uh -huh. parece que, que obviamente vamos a, a representar cosas distintas en, en octubre. Nosotros tenemos un proyecto político y de gestión en, en marcha,、eh, que ya te digo, me parece que tiene la, la, una aceptación muy importante en la comunidad. Eh, es tal vez algo que ella no, no pueda mostrar. Es, nosotros tenemos un proyecto político realmente、eh, no solo en marcha, sino que además、eh, hemos podido expresar y, y mirar、eh, y, y exponerle a nuestros este, vecinos qué ciudad queremos, qué ciudad estamos pensando no solamente en el presente, sino para el futuro. y Adriana creo que ha sido parte de.、Eh, Un, un espacio político que le ha costado mucho decir q u é ciudad quieren, como le ha costado a toda la oposición después del, del 28 de junio del 2009. Me parece que ha habido en, en, en algunos sectores palabras, pero no ha habido propuestas concretas.、Eh, tal vez se le ha hablado mucho a la gente y nosotros nos hemos dedicado humildemente a hacer que es la, que es la tarea que más nos gusta, pero más la que más reconocimiento tiene la gente. Intendente, gracias por su tiempo, muy amable. ¿eh? Gracias a ustedes y muy amable a ustedes.、Muchas.